Para plantar un fresno, hicieron un pozo en la esquina donde está mi casa. Pasaron las nubes del verano, los rastros de mayo y el pozo fue cubriéndose de sustancias innobles. Plástico, grandes huesos, un poco de cemento, latas. Estas noches en que no duermo oigo murmullos terribles silencio, insectos salir del pozo hacia otra negritud. Quizás esta sea la esquina del universo y el hueco llegue hasta el ojo de fuego de la tierra. ¿Acaso los muchachos, regresando del baile, la vecina y sus bolsas, los obreros en su veloz agobio, arrojen también allí un azar de reconcentrada materia espiritual y permanezca yo insomne todavía entre una calle y otra del universo oyendo secretos ruidos y los rápidos pasos del amanecer leíamos Esquina del Universo de Alejandro Schmidt, de su libro Romper la Vida, Antología Existencial, 2013. Arrancamos con Marquim Moon, de Television, de su álbum homónimo, 1977. En contraal, no necesitaba que le ordenaran subir, daba que dejaran abierta la puerta del coche el tiempo suficiente para comprobar que le iban a expresar, que no lo iban a expresar de vez. Pero la causa de alguien va a ser estantada para no ir, en, la la novia, en extraño que era, su posición. «Esta vez te quedás en casa», dijo Cipriano Algor al perro, que vino corriendo cuando lo vio acercarse a la furgoneta. Está claro que Encontrado no necesitaba que le ordenasen subir, bastaba que dejaran abierta la puerta del coche el tiempo suficiente para comprender que no lo iban a expulsar después. Pero la causa real de la sobresaltada carrera, por muy extraño que parezca, Fue la suposición, en su ansiedad de perro, de que lo iban a dejar solo. Marta, que salió a la explanada conversando con el padre y lo acompañaba hasta la furgoneta, llevaba en la mano el sobre con los dibujos y la propuesta. Y aunque el perro, encontrado, no tenga ideas claras acerca de lo que son y para qué sirven sobres, propuestas y dibujos, conoce de la vida, más que de sobra que las personas que se disponen a entrar en coches suelen llevar consigo cosas que, por lo general, incluso antes de subir, echan en el asiento de atrás. Instruido por estas experiencias, se comprende que la memoria de encontrado le haya hecho pensar que Marta acompañaría al padre en esta nueva salida de la furgoneta. Pese a los pocos días transcurridos desde su llegada, no tiene dudas de que la casa de sus dueños es su casa, Pero su sentido de la propiedad, por incipiente, todavía no lo autoriza a decir, mirando alrededor, «Todo esto es mío». Además, un perro, sea cual sea el tamaño, la raza y el carácter, jamás se atrevería a pronunciar las palabras tan brutalmente posesivas. Diría, como mucho, «Todo esto es nuestro». E incluso así, retomando el caso particular de estos alfareros y sus bienes muebles e inmuebles, el perro encontrado ni de aquí, a diez años, sería capaz de verse como tercer propietario. Quizás lo máximo que consiga alcanzar cuando sea perro viejo es el oscuro y vago sentimiento de participar en algo arriesgadamente complejo y, por así decirlo, de escurridizas significaciones. Un todo hecho de partes en que cada una es, al mismo tiempo, la parte que es y el todo del que forma parte. Ideas aventuradas como esta, que el cerebro humano, grosso modo, es más o menos capaz de concebir, pero que luego tiene una enorme dificultad en desmenuzar, son el pan nuestro de cada día en las diferentes naciones caninas, tanto desde un punto de vista meramente teórico, como en lo que refiere a sus consecuencias prácticas. No se piense, con todo, que el espíritu de los perros es una nube bonanzosa que levemente pasa, una alborada primaveral de suave luz, un estanque de jardín con cisnes blancos deslizándose. Si así fuese, no se habría puesto encontrado, de súbito, a gemir con tanta lástima. «¿Y yo? ¿Y yo?», decía. Para responder a tal desgarramiento de alma afligida, no encontró Cipriano Algor mejores palabras que «esta vez te quedas en casa». Menos mal que el angustiado animal vio a Marta dar dos pasos atrás después de entregar el sobre a su padre. Así encontrado, entendió que no lo iban a dejar solo, sin compañía. Verdaderamente, incluso constituyendo cada parte de por sí, el todo al que pertenece, como creemos que ya dejamos demostrado por A más B, dos partes, siempre que estén unidas, dan un total diferente. Leíamos a José Saramago en un fragmento de su libro La caverna del año 2000. Escuchamos a Juana Molina, el perro. Fuimos el desierto, las sandalias danzan el silencio grávido de la luna inascible, la luna, el silencio, el cielo, la sombra infinita, sombra azul, el desierto amanece intacto, único, inacible el soplo, el temblor, la luz, el polvo, las estrellas se desvanecen, bebo la sal. Circula en viento la inmensidad, vacío, azul, cardo, mi sombra, se tiende umbilical en el basalto, herida la tierra, puja, en parto, grindelias, azules, mares ciegos y el misterio inasible, la meseta, la mar, el polvo, el fuego, el vientre, ardiente de la piedra, las sandalias danzan. Danzan en el cultrún sagrado de los vientos inasibles pequeñas, las sombras de mis sandalias azules en el viento. Volvimos deshojadas en desmesura de origen. Oíamos el grito de la mar. Leíamos a Yolanda Garrafa de su libro Calcé las sandalias azules del 2008. Escuchamos Swim de Madonna. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА bye Swim to the ocean floor Crash to the other shore Swim to the ocean floor Cada mañana el destino abre un ojo, <coughs> apoya un codo, bosteza, se rasca el ombligo y piensa en nosotros. ¿Qué le mando hoy a este Randolfo o a aquel Miguelete? El dedo del destino se introduce en la oreja, gira rápidamente de izquierda a derecha y la sensación placentera beneficia los nervios del destino el destino se siente a su vez benefactor, amable deja caer una benevolencia para Randolfo una concesión que baja volando por el aire como baja una pluma, como baja una hoja desde lo alto de un árbol de una manera casual arbitraria y rectilínea Cae la benevolencia hacia el alma de Randolfo, pero viene un viento, viento astuto. Y la benevolencia es arrastrada hacia otros destinos. ¿Qué le vamos a hacer? Randolfo queda fuera del itinerario por azar, como sucede siempre. En cambio, sobre Miguelete, el destino opera eficazmente y le pone una cuchara de plata en la boca. Se ocupa de él. Con ánimo empresario, lo llama por teléfono. Le dice, tengo tus archivos en mis escritorios. Está fichado, todo concedido, todo bien. El destino pasará a buscarme en su automóvil. Me llevará personalmente, me dará su tarjeta, así vale la pena. Él resuelve por mí, yo descanso. Una vida radiante. Leíamos el destino y sus criaturas, acompañamos con el rito de Soda Stereo de su álbum Signos 1986. Tengo cigarrillos, hoy no hay cena. Decidí guardar la marihuana, prefiero ausentarme de lo físico. El cosmos, el mundo, destino, suerte, energías, conspiran para mí, conspiran en mi contra, me atan y desatan, me levantan o deshonran. Ausencia, de pecado, de perfección, de acción o reacción, de soledad, de compañía. Hoy lo escuché sonreír. Leíamos Hoy lo escuché sonreír, un texto mío, del año 2009. Lo acompañamos con I Want You, Marvin Gaye. Mi sombra, mi pasión, mi razón, mi relámpago. Me dijeron que hay en el universo cuatro hambres. Mis hambres me gritaron que el universo no se calma con gemidos, sino con actos. Mis actos me mostraron que el universo Es un oscuro, claro, andante bosque, donde todo movimiento es cacería. Leíamos Hambres y Actos, de Amelia Biagioni, de su libro Las Cacerías, 1976. Nos vamos con ADRB, En Busca Eterna, de los fabulosos Cadillacs. De su álbum Fabulosos Calavera, 1997. Agradecemos la presencia de Simón en el programa. ¿Что se fue con tu los recuerdos que me nublan tu cara y al final no queda nada, Le da nostalgia hasta de poderte wat